MUNDOFONÍAS fonías ¿Qué tal? Os damos la bienvenida a Mondofonías, a una nueva edición de este programa que se dedica a explorar las músicas más fascinantes de nuestro planeta. Y en este caso lo hacemos con una base... ...en Dinamarca. Desde allí pues vamos también a lanzar nuestras redes a los cuatro rincones del globo... ...pero fijándonos lo que ocurre en ese país, aparentemente pequeño... ...pero también con una riqueza bastante importante, tanto de músicos originarios del mismo... ...como de otros músicos que han llegado de diferentes lugares del planeta... ...y están allí desarrollando su actividad y haciendo crecer sus propuestas musicales. Esto que escuchamos pertenece a un recopilatorio que se edita, digamos, de manera promocional y oficial para promocionar las músicas del mundo hechas en Dinamarca y es un disco llamado World Music from Denmark, precisamente, Músicas del Mundo desde Dinamarca, la edición última que es la que corresponde al año 2012 y en la cual pues se comenta cuál ha sido la canción que ha sido elegida como el mejor tema del año de Músicas del Mundo y es esta precisamente que hemos escuchado con la que abríamos el programa, el grupo se llama Tacolaco Y la canción se llama Through the Mood, es decir, a través del barro. Y así nos vamos abriendo paso en esta edición de Mundofonía, Saraceli Chigane. ¿eh? Y Juan Antonio Vázquez y seguimos con un artista original de Europa, del Este, que anda por allí, por Dinamarca, con Bora Mercedes. Se marca Magrome se mana Farmonica mace Me estou de rubela, é de me estou Bakta lor om se makkana Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bakta lor se makkana ...oyamos la música originaria de Europa del Este... ...que interpretaba Bora Mercedes... ...el tema Sukha Romni... ...y con inspiraciones también cercanas a esas tierras... ...en este caso ya más hacia la zona de Turquía... ...nos encontramos con otro grupo... ...que al igual que el resto de los músicos... ...aunque algunos vengan de otros lados... ...pues están centrados en Dinamarca... ...en este caso... Hablamos de Mames Babegenush, otro grupo conocido de los oyentes de Mundofonías que nos acercan esta pieza titulada Mi princesa turca, My Turkish Princess.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 Hemos seguido repasando músicas del mundo hechas en Dinamarca y en este caso era la cantante y compositora Mizguin. Ella es originaria del Kurdistán y ya veis pues qué maravilla de esta manera de cantar esta mujer que nos interpretaba el tema Daye. Pues bien bonito desde luego y tan bonito es que la vamos a escuchar eh, de nuevo a esta misma intérprete Mizguin el tema que vamos a escuchar a continuación pertenece al disco que os decíamos antes World Music from Denmark 2012 y este que hemos oído lo hemos extraído de un disco recopilatorio editado el año anterior en el año 2011 también de músicas del mundo hechas en Dinamarca, así que estamos jugando un poquito con varios discos pero también eh, reflejando lo que se está cociendo musicalmente en los últimos tiempos en Dinamarca con referencia a músicas de todo el planeta seguimos ahora en una tonalidad quizá menos tradicional pero también con esta preciosa voz de Miskin, el tema llamado Viar La música, de nuevo, de la intérprete kurda Misgin, ubicada en Dinamarca, una muestra más pues del exilio que tienen que sufrir muchos de estos intérpretes y mucha de la gente corriente, en realidad, de todo el mundo, a los cuales pues se les hace muy difícil, muy complicado e incluso a veces imposible. Eh, vivir en su, en su propia tierra. Hemos escuchado el tema Piar en esta tonalidad pues un poco más contemporánea, más fusionada. Antes claro. escuchábamos el tema Dalle en una sonoridad más tradicional. Ambos ejemplos, desde luego, bien bonitos de la valía musical y artística de este intérprete, Misguín. El siguiente artista también es emigrante, emigrado desde Palestina hasta Dinamarca. Él es Bilal Irshet, que toca el UD y compone temas como este, Fragments.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 Checanynde, uchecanynde. Farapinamo solo checanynde. Checanynde, au checanynde. Farapinamo solo checanynde. I'm not getting no nine, farapinamo solo. I'm not getting no nine. Hey, I'm not getting no nine, farapinamo solo. I'm not getting no nine. lo checanyne checanyne hemos seguido explorando el mundo musical en esta edición de mundo en estos tiempos en que muchas veces cada población cada región cada país es un mundo a su vez por la cantidad de gente que hay de tantos lugares. Y en este caso estamos en Dinamarca. Acabamos de escuchar música africana, pero viene desde Dinamarca porque el intérprete vive allí. Es Musa Dialo, un músico de origen maliense y que nos ofrece piezas como esta que acabamos de escuchar, Checañi. Seguimos con otro artista que llega desde Dinamarca y que tiene un nombre pues que podrías pensar que es africano. Se llama Mzungu Kicha que quiere decir el loco hombre blanco en suajili Muda umefika kwa mshaesia umemkono tutafuta njea kila kuna Ajele mishe, kuwa hiyo he wezeka jeshimu Usisubiri sadaka kila siku za wiki Nikikimi kiki haraka, inazabaraka Zongo kichana ya wanahagaika Hamesha zoe ya maisha ya kiafrika Hamesoma hadijuo na mazomo ya kita alikuwa maskini, halitua mzungunja Wezekazi vijana Tutamika mbali sana La wat bora ona e utaba kinanja kiisha uta kwauna zuuna tafuta watu wazuri wana akupfa kazi bora uji a jini kila mttonona kipaji si siki Zazame omke wapii Usiuna wivu nalina hela kubuka uhuru wa maisha ya kisla Wa kina wana sema, hela nyingi wana ishi jelate kazi My name is Dr. iesen, Tabitha R наход. And those relationships all work for me, wish her I am not even good with my realised, because it is hard to bring his从 I see why we have meals, I haven't tried it for emos Samsungo Kitcha con el tema Tuende Casi. El como decimos, pues eh, se hace llamar así que quiere decir el loco hombre blanco porque bueno, él es original de Dinamarca, su nombre real es Espen Sorensen. Aunque practica un tipo de música de África Oriental llamada Bongo Flava, un tipo de música que mezcla música africana con hip hop y él pues además ha sido muy famoso porque incluso en Tanzania fue juzgado de un concurso de esos de talentos de la La televisión, así que se hizo muy famoso y reconocido dentro de la música africana a pesar de su origen danés. Pues efectivamente, aparte de haber gente de muchos lugares en cualquier lugar del mundo ahora mismo, como puede ser Dinamarca, también la gente de cualquier origen pues tiene acceso a todas las influencias musicales y por ejemplo aquí tenemos a este danés haciendo música africana, igual que tenemos pues a, a chicos de aquí haciendo música celta o haciendo eh, música hindú o lo que sea vamos a seguir disfrutando con más músicas del mundo hechas en Dinamarca, en este caso nos quedamos con Jikei Kesa desde Burundi Jikei Kesa Elle gueule assez, agenda n'aime qu'ce qui y est. Et ça en fera pas en combat. Et misira s'umbana. Ouais, bon. Detroit avait ikko ne. Mais we got La vie est un combat. Robert Misigaro. Da la vie, nous goûons à rico candy ito que Esto no veo, Leon Sandoval. La vida intenton va. Da la vida luego asacor. Arico mana. Tshanga yo, Un va furira quanje. the quan oh Je n'apparaîtra qu'avec un autre ma angevera ma non yo checke na subire so papa mio e tata e eh, mamma mio e marto papa le roi mio e fabiola e eh, mamma osonyoza yo maraso yoza mamma e eh. yoza papa e eh. yoza cristia e eh. yoza papa e eh. yoza Yoza ya yae Yoza panita e Yoza e. papa e bébé e. Yoza papa de la qualité Chocolat la chocolat la papa e chocolat la chocolat mama e chocolat la chocolat la chocolat la Rendez-vous chez Gaspar as Takk for at du kinname. Thank you, Dad. Restaurant at Bene. Jeg vet ikke, men er det min tatt. Sokolanga, Sokolanga, Sokolanga. Jeg vet ikke, men jeg har det. Sokolanga, Sokolanga, Sokolama, Sokolama, Sokolama hahahahah <laughs> Este intérprete es G.K. Keza, viene desde Burundi vía Dinamarca, el país que nos está sirviendo de referencia, a través principalmente del recopilatorio World Music from Denmark 2012. Ya sabéis que si queréis tener la referencia de todos los nombres de estos intérpretes, los títulos de las canciones, etcétera la tenéis o la tendréis en breve en nuestra web mundofonías.com, que nos podéis contactar a través de radio arroba mundofonías.com, del Facebook, del Twitter, etcétera etcétera Vamos ya casi despidiéndonos en esta edición de Mundofonías, un programa que realizamos desde Madrid, a Araceli cigane Y Juan Antonio Vázquez y cerramos este Mundofonías dedicado hoy en exclusiva a músicas del mundo hechas en Dinamarca con Eliel Lazo, el de original de La Habana en Cuba y es percusionista, compositor, productor, en fin. Y bueno, pues como oiréis, incluye en su música influencias tanto afrocubanas como jazz, incluso flamenco. Con él y con su tema Un gallego en la Habana, Mundofonía se despide. Hasta pronto.